enorme a mis tres amores, Irina, Pía y Bernabé, los amo, dice Yanni, la verdad, dicen por acá, no sé qué habría que hacer para reclamar seguridad en el tránsito, ya es increíble lo que está pasando, da miedo, que, que dice, da miedo que nuestros hijos tengan que andar en la calle, reclamemos, nos tenemos que dar la oportunidad de vivir en paz, bueno, te voy a presentar la solución al problema del tránsito, lo tenemos aquí. Vamos a charlar con él, es Carlos Que Daniel Quiroga, director de Tránsito Flamante, director de Tránsito de la Municipalidad de Saladillo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal buenos días, Carlos? Buenos días a toda la audiencia de la 106. Bueno, te, te digo Daniel, así no, no no quedamos cruzados con los Carlos, ¿te <risa> claro, parece? Claro, Ahí está, claro. buenísimo. Bueno, Daniel, contanos un poquito este a, ayer Carlos Antonio Gorosito eh, anunció oficialmente en el aire de la 106 este tu Tu, tu nombramiento, ¿no? Allí al frente de, eh, directamente de eh, esta jerarquización que ha hecho del área de tránsito, eh, subiéndola al rango de dirección, ¿no? ¿Cómo va a hacer de aquí en más el trabajo de la dirección de tránsito? Bueno, Carlos, eh, la, eh, fue así el día viernes, eh, el intendente Corosito me... Me convocó a la municipalidad este, estuvimos charlando un rato me ofreció la dirección de, de tránsito este me, me dijo que se, se formaría la nueva dirección de tránsito este sabía a sabiendas del, del problema que tenemos en saladillo este a mí me pareció un desafío sumamente importante y acepté el cargo uh -huh. este nos nos propusimos un plan de trabajo para para elaborar este, en estos días y eh, a partir de los primeros días de febrero ya este estar en condiciones de poner en funcionamiento este plan, ¿no? Eh, yo había hablado con, con gorosito y le había dicho, bueno, que indudablemente se necesitaba una serie de, de elementos en la logística y en la reorganización de, de lo que vendría a ser el personal de inspectores de tránsito. Estuvo de acuerdo con lo que yo le había planteado, le pareció bien. Este, eso tiene que ver con con, con los móviles que, que se precisan, con la cantidad de personal que, que está necesitando, a mi entender, el, el área y eh, todos los elementos de te en tecnología que eh, hay que adquirir para poder llevar adelante una, una función como corresponde. ¿no? Ajá. Bueno, todo eso está ok, digamos, está aprobado. Sí, sí, sí, sí, el intendente no tuvo ningún inconveniente, al igual que... el doctor Mario Huesa, secretario de Gobierno, en, en, en disponer eh, o decirme que sí, que yo tenía que comprar todos estos elementos, mejor dicho, proponer para que la municipalidad os compre, estamos hablando de eh, de tecnología, vamos, estamos hablando de cámaras para los vehículos, este, equipos de comunicaciones, eh, motos para poder hacer un... Un, este un trabajo más ágil con respecto a lo que es este control del tránsito uh -huh. bueno y todos estos elementos que están ya pedidos van a proporcionar una nueva herramienta a la hora de controlar el tránsito va a haber cámaras entonces en los eh, en los móviles en los móviles le permite al claro. inspector de tránsito que no va a llamarse más inspector de tránsito ahora vamos a poner un oficial de tránsito, lo Ajá. vamos a jerarquizar, vamos a, vamos a armar este un, un elemento con, con respecto al recurso humano que esté a la altura de las necesidades de Saladillo de, eh, y, y que esté preparado este, con respecto a la tecnología que va a utilizar. no claro. este la, la nueva ordenanza nos permite sacar fotos, filmar y elevar este elevar eh, la sanción con la foto incluida eso va a permitir que no tengamos que correr a ninguna moto, ni a ningún auto y demás claro. por supuesto que eh, mi trabajo es la organización eh, y la puesta en marcha de la nueva dirección este, por ahí hay gente que está esperando que yo salga a tontas y locas a, a perseguir motos y autos y no va a ser así vamos a hacer un trabajo jerarquizado vamos a hacer un trabajo ordenado vamos a tener mucha presencia en la este, en la ciudad y en los barrios de Saladillo y vamos a tratar de ensamblar cuando lleguen las cámaras de seguridad a Saladillo este justamente ensamblar el trabajo con ellos. Uh -huh. Así que, bueno, una nueva metodología con eh, cámaras que filman y sacan fotos en los móviles municipales. Eh, también va a haber una comunicación intensa entre todos los oficiales de tránsito y la dirección y van a estar entre ellos comunicados. No, no, no, sí. Yo creo que la única claro. forma de darle agilidad este, es y estar en prácticamente en todos los lugares donde se precise al efectivo, vamos a vamos a dividir este el área de tránsito en divisiones Ajá. para la redundancia vamos a tener una división una división operacional donde van a funcionar las motos el, los automóviles este va a haber autos identificables y no identificables este las motos van a estar identificadas este, vamos a capacitar a todos los choferes que van a, van a pasar a ser conductores de vehículos de emergencia este y eh, va a haber una yo he hecho Eh, hincapié en que absolutamente durante todo el año la gente esté capacitándose a nivel provincial nacional este en todo lo que se refiere a procedimientos este, leyes y demás uh -huh. bueno más o sea comunicación eh, fotografía filmación y capacitación serían los ejes de esta nueva etapa que se viene y eh, así es este, eh, se ha convertido la se ha convertido la, la tarea de, del de la organización del tránsito, del control de tránsito, ya en una situación tanto difícil, porque con los últimos acontecimientos, claro. tanto en Saladillo como en 25 sí, de mayo, sí. vemos que se ha casi convertido en algo inseguro, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la, a la altura de las circunstancias para poder este brindar el servicio que necesita la ciudadanía de Saladillo. Exactamente, sí, porque ahí estábamos viendo el tema de la amenaza, ¿no? A un inspector con un arma de fuego. Sí, bueno, vamos a vamos a trabajar en eso. Yo soy un eterno, este eh, soy un convencido de que el, el efectivo que va a estar en la calle tiene que estar totalmente garantizada su seguridad y aparte respaldado su accionar y va a estar respaldado porque indudablemente va a estar preparado y todo lo que haga va a ser en función y dentro del marco que le va a permitir la ordenanza y Eh, la ley claro Daniel, ¿cuáles fueron las repercusiones después que esto se hiciera público por parte de, del intendente no Corosito? Bueno, sí, he recibido yo el apoyo de mucha gente que me conoce seguramente habrá personas que no entiendan el porqué de mi, de mi designación pero bueno, yo de verdad Carlos, no voy a trabajar para que los que eh, no me aprecien me quieran yo voy a hacer mi función como corresponde la vida hay gente que eh, nos quiere y otros que no nos quieren. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, es un desafío importante, eh, yo creo que eh, se precisa en Saladillo gente dispuesta a asumir riesgos, eh, esto es una exposición muy importante que voy a tener claro. que va a tener mi gente también, ¿eh? claro. porque a partir de, de ahora somos todo un equipo de trabajo y todos vamos a ser... Eh, vamos a trabajar en función del, del, del trabajo de grupo, ¿no? Uh -huh. eh, el éxito de, de, esta, de esta empresa se va a basar en lo que aprendamos y en lo que hagamos bien. Claro. Así que seguramente el correr de los días y el tiempo nos dará la razón o nos mostrará que nos hemos equivocado. Eh, yo, eh, el compromiso mío es poner absolutamente todo de mí para que eh, el, lleguemos a un buen fin. Bien. Eh, bueno, hablamos de incorporación de parque automotor con motos e incorporación de móviles también, porque va a haber nuevos móviles. ¿Habrá más personal también? Eh, estamos trabajando en eso, sí, sí, sí. Yo creo que vamos a tener que, que sumar personal. este Seguramente voy a hacer una una elección en los próximos eh, agentes que ingresen. les eh, Voy a Voy a tratar de que tengan un perfil determinado eh, voy a trabajar mucho sobre sobre las relaciones interpersonales que tenga el personal con respecto al, a la persona que van a que van a o, o lo que va la tarea que van a cumplir no este, yo creo que primero vamos a tratar de ser muy respetuosos nosotros para que en cuatro o cinco meses eh, saladillo tenga un cuerpo oficial de tránsito respetado y efectivo Ahí está. Eh, Carlos, eh, se hablaba también, yo no sé si es oficial esto, que la jerarquización del área de tránsito como dirección de tránsito inclusive llega hasta el punto de tener su propio lugar físico. ¿Esto es así? Sí, sí. Eh, está pensando el intendente en, en darnos un lugar eh, donde ahora se va, se va a trasladar obras públicas Ahí vamos a tener todo un espacio donde vamos a poder tener nuestro propio depósito. Creo que vamos a también eh, poder guardar nuestros vehículos. Eh, yo voy a hacer mucho hincapié en, en, la, en el parque automotor nuestro, eh, que va a ser la herramienta principal con respecto a la, a, la, a la puesta en marcha o la puesta en práctica del operativo. ¿no? Claro. Eh, una de las herramientas que uno ve en distintos lugares, y quiero que ensaladino también, es el apoyo policial cómo va a ser en esta nueva gestión la relación con la policía, va a haber policías en los móviles, los va a acompañar, cómo le va, cómo va a ser la relación y la puesta en, en funcionamiento este con esta relación policial y la presencia policial junto a los inspectores, los oficiales de tránsito ya, ¿no? Eh, bueno, yo todavía no me he reunido con el jefe distrital ni con el jefe de la comisaría, calculo que va a ser una buena relación, vamos a trabajar en función de que la tarea se cumpla sin eh, sobreponernos unos a otros claro. y con el debido respeto que se merece indudablemente todos necesitamos al otro para que se pueda llevar adelante la tarea no uh -huh. es una tarea fácil uh -huh. claro este, ¿no? porque ahora tenemos sí, toda una serie de expectativas pero después cuando tengamos claro. que desarrollar el trabajo de campo indudablemente ahí es donde van a empezar a, a surgir las los distintos inconvenientes entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancia todos todos, absolutamente todos, para este, poder salvar esos inconvenientes y este, llegar a un buen fin. Claro. O sea, la relación de, con la policía, al igual que la relación con el resto de, los, de, de la municipalidad, va a ser de, de un trato cordial, este y sin sobreponernos uno a los otros por supuesto uh -huh. eh, daniel se va a dar por sentada la educación este vial o se van a hacer campañas viales tratando de educar también a la gente vamos a tratar de yo lo que le he pedido al, al secretario de gobierno es que eh, llevemos adelante un plan interdisciplinario este donde por supuesto a mí me toca eh, el trabajo de campo Ajá. yo voy a preparar este voy a preparar dos efectivos para que estén constantemente eh, o sea dentro de las divisiones que, que yo tengo este, proyectado hay una hay una de ellas este, que tiene que ver con la, la división este eh, administración y logística y allí va a haber un grupo de oficiales de tránsito que van a estar que van a ser los capacitadores no hay una sección que se llama dentro de la, de la división sección de educación vial uh -huh. que va a estar conformada por dos oficiales capacitadores ¿no? uh -huh. van a ser los que los que van a llegar a las escuelas los que van a ir a, a determinados lugares y van a explicar cuáles son las cuál es la misión qué es lo que tienen que hacer cómo se cómo se deberíamos como deberíamos movernos en la calle para no cometer infracciones muy bien capacitados para que puedan transmitir eh, y dar un mensaje eh, de lo que está sucediendo ¿no? uh -huh. Daniel todo esto eh, la incorporación de móviles personal adecuación de edificios todo esto lleva tiempo tienen unas un día estimado del lanzamiento oficial de este nuevo cuerpo de oficiales de tránsito estamos estamos trabajando ya con respecto al uniforme creo que esta semana queda eh, queda llega a la el nuevo uniforme Este y calculamos que los primeros días de febrero ya estaríamos presentando a toda la nueva dirección Ajá. con todos los móviles y con todo lo que con lo que he solicitado, ¿no? Claro, a partir claro. de este momento la, la Dirección de Tránsito va, va a contar con con el COTSA, así esa es la sigla, Ajá. COTSA. Cuer Cuerpo de Oficiales de Tránsito de Saladillo. Cuerpo de Oficiales de Tránsito de Saladillo, COTSA, sí. bueno, ahí Exacto. está. Buenísimo. La misión va a ser controlar y regular el tránsito vehicular que utilizan todas las este, en toda la ciudad de Sanadillo, prestar un servicio a la comunidad, y eh, va a estar conformada por tres divisiones, <coughs> que a su vez cada división estará desdoblada en secciones y cada sección tendrá grupos para llevar adelante la, la tarea a realizar. Bueno, ahí preguntan, bueno una me parece que ya está contestada, pero a ver, pregúntale a Daniel si dentro de todas las acciones que va a tomar está establecido algo sobre estacionamiento de motos, creo que lo dijiste ya. Eh, sí, bueno, yo no lo he charlado todavía con, con el secretario de gobierno, pero yo creo que una de las eh, de las cuestiones fundamentales acá es darle un espacio a las motos para que puedan estacionar, como claro. ordenar el estacionamiento del tránsito de Saladillo, ¿no? Claro. Este, eh, <coughs> ha crecido de tal manera el parque automotor que indudablemente nos obliga a tomar... este medidas con respecto al estacionamiento. de claro. Eso ya creo que está trabajando la municipalidad, indudablemente va a estar dentro del área de la dirección de tránsito, pero todavía yo no tengo este muy muy claro cómo va a ser el, el nuevo funcionamiento. Me dicen, Por una cuestión sí, de días. Claro. Este hoy es el segundo día que estoy trabajando en el tema. Claro. Eh, me dicen Carlos, preguntan a Daniel si van, si ya tienen algunas estrategias o normas para las motos que van a implementar. Bueno, es lo Y nosotros vamos a aplicar la, la herramienta legal que nos ha permitido... La, la, la, orden, la ordenanza nueva, ¿eh? pues, pues, claro, ¿no? Claro, la ordenanza nueva, exacto. exacto. Eh, ahí, ahí en la ordenanza, eh, lo que pasa es que vamos a hacer una, una, una campaña informando eh, para que todos aquellos que eh, circulan en Saladillo tengan clara cuál es la ordenanza. Claro. O sea, cuando uno tiene clara la ordenanza, sabe si lo, lo va a hacer o no va a hacer uh -huh. lo que tiene pensado uh -huh. hacer. Uh -huh. Entonces, en virtud de eso a cargo de, de, de lo que haga mal no claro. este, yo no voy a andar no voy a ser el comisario de las motos de saladillo yo no voy a andar persiguiendo motos para que nadie se caiga después van a terminar diciendo que este las se cayó alguien porque los corrimos con los vehículos no nosotros vamos a aplicar otro tipo de metodología hay herramientas para aplicar y para para llevar adelante la legislación y bueno, y después trabajaremos indudablemente con la justicia de faltas y con la justicia, eh, eh, con las fiscalías en, en virtud de eh, lo que se cometa a partir de, de la falta, ¿no? Segur. Si alguien comete un delito, bueno, se tendrá que hacer cargo del delito y se le dará la correspondiente este traspaso a la justicia ordinaria. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Eh, eh, Daniel, muchas gracias por eh, por esta nota, ¿eh? No, por favor. Eh, gracias a vos, Carlos, y seguramente estaremos sí, claro. en el transcurso de, de los días eh, anoticiando a la, a la sociedad y a esta gran audiencia que tenés vos en cuanto a lo que vamos llevando adelante. Seguro. Bueno, mucha suerte en la nueva gestión. Muchísimas gracias, Carlos, y saludo a toda la, la audiencia. Hasta luego. Ahí estábamos eh, escuchando la palabra del flamante director de tránsito de la Municipalidad de Saladillo, Carlos Daniel Quiroga, con, bueno, ahí está, eh, la escuchaste, podés sacar tus propias conclusiones. ¿Querés volver a escuchar la nota? Lo vas a poder hacer en instantes nada más en las106.com.